A partir de ahora hacemos foco en la economía de nuestro país y sobre eso hablamos con Mauro Mendiburo. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar de las exportaciones de nuestro país, ¿podemos? Sí, perfecto, porque justamente Uruguay 21 publicó en los últimos días los datos de octubre del año 2021. De esa manera eh, evidencia un poco los datos el crecimiento que ha tenido el sector de la demanda agregada que más ha crecido y el que más ha repuntado en este año. Y los datos son bastante interesantes y luego cuando uno va a la interna encuentra alguna cosa que capaz que no es tan interesante en el mediano plazo. Pero bueno, empecemos por lo bueno. Las exportaciones subieron un 17% en este octubre con respecto a octubre del año pasado. Esto incluyendo zona franca yo siempre las incluyo, porque en realidad las zonas francas uruguayas explican buena parte de las exportaciones uruguayas, y si son uruguayas además, así que incluyamos la 897 millones de dólares, casi 900 millones de dólares octubre del 2021, contra 765 millones de dólares de exportaciones del año pasado 2020. En el acumulado del año también las noticias son positivas, Ya estamos en 8.718 millones de dólares eh de exportaciones en lo que va de este año 2021, en comparación a 6.639 del año pasado, año 2020, eso es más de un 30%, 31% con respecto al año pasado. Y si hacemos el ejercicio que habitualmente ya hemos hecho en esto este en este en estos minutos de radio Jorge siempre hacemos lo mismo vamos a compararlo con un año donde no haya habido pandemia año 2019 y también vemos que ahí el crecimiento no ha sido tan fuerte pero también es positivo un 12% acumulado a octubre al 31 de octubre del año 2021 con respecto al año 2019 quiere decir que eliminando el sesgo pandemia estamos mejor que en el 2019 y eso es positivo Cuando vamos a la interna de las exportaciones, eh, es interesante ver eh, qué es lo que está explicando este crecimiento y vemos que la carne bovina y derivados es, yo diría que, el 98% de las explicaciones de por qué ha crecido eh, el volumen de demanda externa de nuestro país. De hecho, eh, en el mes de octubre de estos 897 millones de dólares, 259 fueron de carne bovina, y los derivados de, de sus productos cárnicos, 50 millones, estamos hablando de casi 300, entre los dos, 309, en 897, solo la carne de bovina, sin considerar los eh, derivados, implican casi el 30% del total, 28,8, y han aumentado fuertemente en lo que va del año, eh es el 22% del total que hemos acumulado, o sea, uno de cada eh, cinco dólares que entran por exportaciones están vinculados con carne bovina o derivado. Uruguay claramente es un país con un perfil exportador y este es el caballito de batalla. Y cuando uno va empieza a ver adentro, y bueno, pero ¿por qué ha habido un aumento tan fuerte? Uno encuentra que el aumento más eh, importante se debe en la segunda mitad del año, a partir de junio, y además está explicado por dos cosas. En primer lugar, porque el precio de la carne aumentó fuertemente con respecto al año pasado, un 28,3%, eh, pero además hay otra explicación que la conocemos aquí en la región, eh, a partir de la prohibición de exportaciones argentinas de carne en el mundo, ha habido una variación muy fuerte de las exportaciones uruguayas, o sea que buena parte lo explican los precios, y... O la otra buena parte eh, lo explica el hecho de que uno de los principales competidores de carne a nivel internacional está fuera del mercado por disposiciones propias. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández prohibió la exportación de eh, carne de ese país, es, es, de esa manera buscando regular un poco los precios internos, o reducir los precios internos, eh, situación que se mantiene bastante fija hasta el momento, ¿verdad? Bueno, es... Bueno, eh, ¿Sí, Jorge? Déjame hacerte una consulta porque tiene que ver ¿Sí? específicamente con lo que estás diciendo. De repente no, no no no tenés ahí la información a mano. Una de las cosas que le he escuchado decir a gente que está vinculada al tema de las exportaciones es que sí. eh, ha, ha subido notoriamente el, el costo de la exportación. Lo que lo que cuesta hacer llegar, por ejemplo, a China la mercadería, que como uh -huh. que no tiene relación el costo del, del transporte con el costo de la mercadería o parece sí, muy la... muy barata la mercadería o muy caro el transporte. Sí, hay un problema serio con el transporte a nivel internacional, mm -hmm. fruto de una serie de desbalances que surgieron a partir del año pasado. Sí, efectivamente, hoy el tema eh, flete, el tema flete es un tema eh dramático eh, por dos motivos, en primer lugar, porque se han reducido las líneas fuertemente y porque Eh, es costoso eh, traer mercadería de un país a otro porque muchas veces ni siquiera se destina al puerto de destino ha habido mercadería uruguaya que ha terminado en Río Grande do Osuro con destino uruguayo ¿verdad? o embarques que no se han podido realizar desde el puerto de, de Montevideo y se han tenido que derivar a otros lados a otros puertos porque hay serios problemas con el transporte internacional de hecho Están reportando en estos días eh, las empresas fleteras internacionales de los más distintos rubros y las ganancias que están teniendo son históricas por lo caro que está haciendo el flete a nivel internacional. Y esto se debe a que se desajustó el año pasado ofertas con demanda, o sea, el año pasado hubo un ajuste a la baja fuerte de la oferta a partir de que la demanda de, de, de transporte internacional cayó y no se ha ajustado al alza y de esa manera tenemos menos transporte para un crecimiento fuerte de las exportaciones a nivel mundial. Yo no sé cuánto tiempo va a llevar esto, hay quien dice que va a llevar un año para que se vuelva a la situación prepandemia. Mientras tanto, tal como tú dices, estos números pueden ser muy buenos, pero también no son lineales con respecto a la rentabilidad de las empresas. Las empresas están sufriendo realmente, las empresas exportadoras, ¿verdad? Y las importadoras están sufriendo, muchas veces cuesta mucho más el flete que es la mercadería que viene adentro, más que nada de países y de productos baratos como China. Acá en Uruguay lo estamos viendo este al detalle, eso, eso es, es correcto lo que tú dices. Y repito, los analistas están hablando de que vamos a tener varios trimestres adicionales eh, con este problema. Hay un indicador internacional que es eh, el Baltic Dry Index, que mide los valores de los fletes a nivel internacional en el histórico, y tenemos pero por lejos el récord más alto de este índice en la historia desde que se lleva registro, pero estoy hablando casi al doble del segundo registro que fue por allá por el año 2008. Así que para todos las, a los nuevos Onassis, <ríe> los nuevos Aristóteles Onassis que tienen empresas de transporte, están de para bienes y los exportadores y los importadores son los que están pagando. ahora Eso dijiste un poco, un poco la explicación. Dijiste, Mauro, que esto iba a llevar por lo menos un año en, en, en volver a la normalidad. ¿Qué, qué, ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiene que ir pasando para volver a, a esa normalidad? Y, y, bueno, en que toda la oferta de fletes empiece a regularizarse. El, los fletes de marítimos internacionales eh son llevan mucho tiempo de construcción, o sea, construir un barco mercante es, lleva tiempo. En segundo lugar, eh la hay muchas empresas que constantemente están haciendo arreglos a sus barcos, o sea, están manteniéndolo con las nuevas normativas internacionales que siempre están cambiando. Y al mismo tiempo hay muchos barcos que una vez que se dejan de de utilizar, se venden como chatarra y eso es irrecuperable. Entonces, tienen que empezar a eh, agilizarse los pedidos de construcción, que hay muchos, a partir de lo altísimo de los fletes, comienzan a aparecer los este la construcción de nuevos barcos, y todos aquellos que estaban, digamos, en, en reparación, bueno, eh, tienen que terminar de ser reparados y mantenidos, o sea, realizarse el mantenimiento correspondiente, y lo que hay es un cuello de botella muy grande, porque todo eso que durante meses se hacía habitualmente, Y de bueno esa primera dejó de hacerse. Ahora el, la, los lugares donde hay reparación o los países como Corea del Sur, por ejemplo, son grandes productores de eh, constructores de este tipo de barcos, están totalmente saturados y eso lleva su tiempo. Por eso es un, una, una cuestión de meses o varios este bimestres que vamos a tener a la espera de que aparezca la nueva oferta que componga un poco ¿Eh? la este la estructura que teníamos antes de oferta demanda antes estaba bastante equilibrado. Ahora quedó con una sobre demanda de parte de los exportadores y muy poca oferta de parte de los que proveen transporte. De, de, te repito, es, es histórico lo que está ocurriendo porque desde hacía muchos años no veíamos algo similar, pero similar lejos, ¿verdad? Hoy estamos en esa situación. Bien. Eh, te había interrumpido Mauro, ¿qué más querías decir sobre sobre el tema de las exportaciones? Y bueno, el, la explicación número uno entonces la tenemos en la carne bovina, Jorge. La número dos es la celulosa, que también aumentó. La celulosa aumentó no tanto por volumen, sino por precio. Treinta por ciento octubre de este año con respecto al año pasado. Y yo te diría que entre esos dos, carne bovina, derivado, celulosa y madera, se llevan casi la mitad de las explicaciones de las exportaciones que hemos tenido nosotros. Y los destinos, el campeón es China, aparece como el número uno, ¿eh? es este se lleva buena parte de las exportaciones del mes de octubre, 71%, luego viene Unión Europea eh, de carne, ¿verdad? 10%, está, Estados Unidos 7% y bueno, más abajo aparece Brasil, Japón 3.2% y en lo que tiene que ver con las exportaciones totales, el 17% este se lo lleva a Brasil, pero el 37% China quiere decir que China aparece como el principal cliente nuestro, Brasil de a poco está cayendo, en el tema de la carne bolina ya está en el cuarto quinto puesto, en el tema inter internacional de todos los rubros está en segundo lugar y en tercer lugar la Unión Europea. Argentina, curiosamente, aparece desde hacía mucho tiempo, no lo hacía, en el en los primeros cinco, está este en el cuarto lugar y es porque ha adquirido eh, eh, energía eléctrica de exportada de nuestro país. Una vez que terminemos este proceso volverá a su sitio que está mucho más abajo en el ranking de los destinos de exportación. Así que en síntesis, somos un país que eh, se basa sus exportaciones en dos grandes rubros que son carne bovina derivados, subproductos, celulosa, madera. El resto son relativamente pocos los volúmenes eh, en comparación en, en el global. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses lo mejor que nos podría pasar es que Argentina siguiera prohibiendo las exportaciones de carne. parece mentira. Una mala noticia para Argentina es una buena noticia claro. para los productores uruguayos. Eh, Mauro, mirá, me pasan eh, justamente un ejemplo de la diferencia de los precios. Un envío de Xioalán desde China hasta Montevideo sí. salía 1.200 dólares, ahora sale 13.150. Exactamente, El, efectivamente. Más de 10 veces, casi 11 veces. Sí. El, el, el precio que salía. Y todos esos costos ten, terminan reflejándose en, en la mercadería que después se vende, ¿verdad? Claro, exactamente. Y en este y, caso este, estamos hablando gran... de, de productos importados de China para acá. Sí, es que el gran problema tenemos con eso, este, es correcto, es que hay muchos productos que eran muy baratos, eh, porque China es un productor industrial de bienes muy baratos, El tema es que hoy en día esa baratura se se disuelve en el flete, ¿verdad? Termina siendo caro no por el producto en sí, sino por el flete. Claro. Efectivamente, esa realidad la estamos viviendo y repito, este varios meses eh, han estado ocurriendo lo mismo y va a pasar en los próximos meses. Esto distorsiona absolutamente todo, ¿no? Completamente. La Porque en definitiva ha todo pasado. esto se refleja en el comprador, que después va al mostrador y tiene que pagar efectivamente porque esos costos hay que trasladarlos no no, no no los puede absorber el importador también porque termina fundido exacto, algo lo puede llegar a absorber reduciendo ganancias, pero claro. que, que esa diferencia de 10 veces un costo es imposible. es imposible algo va directamente a la góndola claro que sí Mauro, ¿eh, ¿algo más o redondeamos por acá? por acá redondeamos Jorge gracias, muy interesante aporte, nos reencontramos la semana que viene bueno, muchas gracias buena semana para todos como siempre chao Mauro Frecuencia abierta